Hola, soy Gabriela, soy docente del nivel inicial en una escuela infantil en el Distrito Escolar 13, en Lugano. Yo creo que elegí esta profesión, la de docente de nivel inicial, primero por el amor y la empatía que me generó desde siempre compartir momentos de juego con nenes pequeños. Después, luego de más de 30 años de profesión, entiendo que lo que me sigue motivando a seguir trabajando con el mismo entusiasmo del inicio, es la oportunidad de acompañar a esas infancias en la evolución que todos vamos viviendo y compartiendo día a día, año a año. Se aprende con ellos y desde un humilde lugar espero, digamos, mi, mi deseo es ayudar a formar niños más libres, criteriosos, solidarios. Ese es mi, mi objetivo, mi deseo. La infancia es... Donde todo comienza. No hay historia sin infancia. La infancia son nenes y nenas distintos en contextos culturales y sociales diferentes. Eh, por eso una educación de calidad, con igualdad de oportunidades, tiene mucho sentido la educación inicial. Eh, somos nosotros los educadores del nivel inicial los responsables de la educación de los recién llegados, digamos. Sobre todo lo que trabajamos en con las primeras infancias, en jardines maternales, en las escuelas infantiles. Un mensaje o un, un deseo para para los que se inician o para los que están todavía trabajando es que hay que seguir apostando y defendiendo la educación pública. Hay que ser luchar por una educación crítica, igualadora de derechos y oportunidades. Una educación inclusiva que, que piense en todos. En todas y en todes.